que es el presidente de la Cámara de Farmacias de La Pampa. Hugo, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, queríamos consultarlo puntualmente sobre la situación de los afiliados del PAMI en el caso de nuestra provincia. ¿Cuál es en este momento esa situación? Bueno, el mensaje que manda... Nosotros dependemos de la, de la Federación Argentina de Cámara de Farmacias. La Federación deja eh, a su criterio el problema, su... ...de cada farmacia la, la parte económica, es decir, la federación no se adhiere a, al, al paro, al, al corte de servicio... ...porque el día martes hay una reunión con el presidente de PAMI, pero de cualquier manera... Este, ...queda a disposición de cada farmacia que tome su recaudo de acuerdo a su economía. Eh, si eso es así, nadie va a atenderle el PAMI porque lamentablemente... Eh, estamos hablando de 2.000 millones de pesos que le está debiendo a la farmacia argentina eh, el PAMI. Es algo tremendo, es, es, ya es inaguantable. A pesar de que eh, otro, algunos colegas hablan de que hay que seguir atendiendo, pero claro, no, no sabemos cómo hacen para, para después pagar, ¿viste?, en, en el caso eh, concreto, en su farmacia, por ejemplo, ¿va a atender a afiliados de PAMI? ¿O vamos a atender, se va a atender, sí, sí, a, a los clientes que tenemos de PAMI los vamos a seguir atendiendo, uh -huh. a los clientes, clientes nuevos no creo que, que podamos atender incorporarlos porque no, no, no nos da la, la, la, par, la parte económica no nos permite hacerlo porque vos lo que comprás hoy lo tenés que pagar a los 7 días y ellos nos están debiendo parte de febrero que nos están debiendo parte de, de PAMI entonces ¿cómo hace aquella farmacia que está atendiendo la receta de 100% y no sabemos no sabemos son muy pocas las que están atendiendo yo pienso que tendrá a lo mejor condiciones especiales en alguna en las droguerías cosa que no la tiene la mayoría de las farmacias Ver, eh, porque Hugo, es imposible. Hugo, sí. Usted me decía más temprano que eh, esto dependía porque algunas farmacias están con la COFA, que es la que hizo el corte, y otras con la federación. Claro, exactamente. Acá, acá hay tres instituciones. La, la FEFARA, que es la parte del colegio farmacéutico acá de La Pampa. Nosotros que somos de la Federación Argentina de Cámara y la Asociación de Farmacias Mutuales eh, del país. Nosot la FEFARA y la Cámara y las de la Federación no se adhieren al paro, pero dejan que cada, cada, por lo menos lo que es la Federación, le permiten a aquellos que quieran cortar, que lo corten, porque cada uno sabe su situación económica. No, va, no hay ningún tipo de, de, de, de reproche porque la economía de cada farmacia la sabe solamente el propietario. ¿Le ya está ocurriendo, ya está ocurriendo, claro. porque, porque es tremendo la cantidad de farmacias que no atienden PAMI, pero no de ahora, de hace montones de, de, de tiempo. ¿Y le o dan vuelta, van a un lado, van al otro, y le dicen no, no lo tengo. No, no es que no lo tienen. No lo quieren atender porque no da mal la situación económica. Eh, Hugo, le transmito la, una pregunta que, me hacen, eh, que nos hacen aquí en la radio. ¿Esto es solamente para la atención de lo, de, en las farmacias o también para la, las órdenes médicas y demás? No, no, no, no, no. Sol, solamente la atención de PAMI. Perfecto. No, no. Bien, Durango, le agradecemos. No, al contrario, a la disposición de ustedes. Hugo Durango es el presidente de la Cámara de Farmacias de La Pampa y nos explicaba con un poco más de precisión cuál es la situación para los afiliados del PAMI en el caso de nuestra provincia. Radio Kermés es una radio. Radio Kermés.